gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo pues esta segunda plática la cuarta de este día la segunda aquí en la parroquia de Santa Rosa de Lima en San Diego vamos a dedicarla en este mismo tema de la oración de la oración hecha en la voluntad de Dios a una dimensión de la oración que en la vida de esta hermana nuestra, de Luisa Picarreta, la pequeña hija de la Divina Voluntad, de Luisa la Santa, como la llamaba el Pueblo de Dios, una dimensión de su vida de oración que se inició desde que era niña. Jesús religió a esta alma, es un alma predilecta de Jesús, desde que era pequeñita, Y desde que era pequeña la introduce en el mar de la oración, que como decíamos es un elemento esencial de toda vida cristiana, de toda vida de hijo o hija de Dios, y por lo tanto en la vida de Luisa esa dimensión no podía faltar, como no podía faltar ni faltó nunca la Eucaristía, ni faltó su sencillez de vida, su caridad para con el prójimo, su silencio, su pureza, etc. La oración en ella fue algo esencial y está presente desde su infancia más pequeña. Cuando ella escribe las memorias de su infancia y el primer volumen que le manda el confesor escribir, poniendo todo lo que ella recuerda desde su infancia, desde que nació hasta ese momento que ella tenía 34 años, Ella nació en 1865, empieza a escribir en 1899, así que habían pasado 34 años cuando ella empieza a escribir. Y lo que ella pone en el primer volumen de sus escritos, y más tarde en un añadido que por obediencia al confesor escribe, que él titula ella eh, «Los recuerdos de su infancia», Desde que ella empieza a escribir, habla de cómo desde pequeñita ella oraba mucho. Oraba a los santos, porque el diablo le daba mucha guerra ya desde que era pequeña, intuyendo que es un alma muy predilecta del Señor, que grandes cosas iba a hacer el Señor con ella, y por lo tanto empieza a fastidiarla desde que es muy pequeñita. Y ella en respuesta, su movida por el Espíritu de Dios, lo que hace es, rezar a la Virgen, a los santos y a cada santo nuevo que conoce ella le reza un Padre Nuestro y un Ave María así que tenía una letanía de santos y de Padres Nuestros y Aves Marías que dirigía a estos hermanos suyos y a los ángeles para que la protegieran porque el diablo la fastidiaba mucho. Poco después empieza ella ya a vivir su pasión La pasión del Señor desde así pequeñita, de tres años de edad, que ya empieza con esta lucha y elevando al Señor estas oraciones para que la protegiera. Y pronto el Señor la introduce en la meditación de su pasión. Así que en la vida de Luisa el tema de la pasión va a ser algo que está acompañando toda su vida y que practicará siempre. Const <coughs> Perdón, constantemente Luisa medita la pasión y fue educada en esto por Jesús mismo Él es el que la invita a meditar en la pasión y Él la ilumina y la va haciendo comprender todas las, las dimensiones inmensas desconocidas para nosotros que la pasión de Cristo encierra Así que el tema de la pasión es un tema central en la vida de Luisa, y es a la vez como la puerta a través de la cual el Señor hizo entrar a Luisa en el mar infinitamente grande de su voluntad. Antes de hablarle de las grandezas de la divina voluntad, de las que hablamos un poco en la plática anterior, el Señor a Luisa la hizo vivir su pasión, meditar en su pasión, participar de su pasión. Y esto cuando la conoció el santo Aníbal Di Francha, que no era santo, era un sacerdote de Sicilia, fundador de un par de comunidades, una de sacerdotes y una de religiosas, cuando conoce a Luisa en 1910, diez años después de que Luisa empezó a escribir, y sabe lo que esa mujer desde niña ha sufrido, ha aprendido de parte de Jesús, le manda que ponga por escrito esa meditación sobre la pasión que Jesús le ha enseñado a hacer y que ella practica desde su niñez. Y entonces Luisa escribe este libro que se llama Las 24 horas de la pasión. Que recoge como la película de Mary Gibson sobre la pasión, lo ocurrido el último día de la vida de Jesús sobre la tierra. Pero a diferencia de lo que hay en la película, que nos presenta lo que pasó por fuera a Jesús, aquí se nos presenta y Luis escribe lo que pasó por dentro. Con ocasión de lo que pasaba por fuera, porque van delimitándose las horas según los acontecimientos que los Evangelios nos narran, lo que pasó en esas últimas 24 horas. Eso es como el título, así como cuando rezamos los misterios del Rosario, que vamos pasando pues de la Anunciación del Ángel a María a la Visitación y de ahí al Nacimiento del Niño Jesús, su presentación en el templo, Jesús perdido y hallado en el templo, y así los demás misterios de dolor, de luz y de gloria. Así, lo que pasó por fuera en la pasión es como el título con el que se introduce cada una de las veinticuatro horas. Pero lo que hay dentro es lo que Jesús vivía y oraba por dentro, en su interior, en su corazón, mientras esas cosas estaban pasando por fuera. Así que Luis hace una breve descripción de lo que ocurría por fuera, y luego pasa a describir lo que Jesús le ha enseñado y le ha mostrado que pasaba en el alma de Jesús. Así que si la película de la pasión nos muestra la pasión de Jesús por fuera, los escritos de la Divina Voluntad y este libro en particular nos muestran el alma de la pasión, que fue la pasión del alma de Jesús. Así que la pasión del alma, no del cuerpo, la pasión del alma de Jesús es el alma de la pasión de Cristo. Y Jesús a Luisa de muchas maneras le explicará que lo que pasó por fuera no fue sino el desbordamiento de los mares de su pasión que él llevaba por dentro, que lo que pasó por fuera fue una sombra de lo que pasó por dentro, que lo que pasó por fuera ocurrió en las últimas 24 horas de su vida, la pasión de su alma. empezó en el instante de su encarnación y supera inmensamente lo que pasó por fuera y es inconcebible a las mentes creadas ni las mentes humanas ni de los más altos espíritus del cielo son capaces de penetrar en los abismos de amor y dolor que vivió Jesús en su alma desde su encarnación para ponernos a ti y a mí a salvo y comprar y conquistar para nosotros el reino de su voluntad y la vida eterna así que en estas 24 horas de la pasión lo que Luisa nos va a describir es el Espíritu de Jesús envuelto en mares de dolor de penas, de reparaciones, de adoraciones con las que Él le dio a su Padre la gloria que le debíamos todas las criaturas, y el pago que Él tuvo que ofrecer al Padre, a la justicia divina, en reparación por las innumerables ofensas cometidas desde Adán y Eva hasta el fin del mundo. La pasión de Jesús En el tiempo, físicamente hablando, duró 24 horas. La pasión de Jesús en el tiempo cumplida por su cuerpo y su alma ocupó toda su vida, 34 años: los 33 después de nacido y los nueve meses en el seno de su madre. Las dimensiones totales de la pasión de Cristo abrazan todos los tiempos, porque Jesús encerró en su humanidad la vida con sus dolores, alegrías, penas, agonías y muertes de cada hombre y mujer de la historia. Por lo tanto, la pasión del Señor es toda la historia humana. Él encerró todo y a todos en su corazón, desde su concepción hasta su muerte. Así que en su alma se encerró toda la historia de dolor de los hombres, de dolor y de muerte de, toda la, de todos los tiempos. Así que en estas horas de la pasión, Nos va a llevar el Señor o nos lleva el Señor de la mano, junto con Luisa y su Madre Santísima, a acompañarla en la actividad inmensa que Él tuvo desde su encarnación hasta su muerte para dar a su Padre la gloria que le debíamos todas las criaturas y con nuestros pecados le habíamos negado, y la reparación que era necesaria para que a los hombres se les abrieran nuevamente las puertas de la salvación y se nos hiciera partícipes de la vida divina y al término de nuestra vida en el tiempo de la vida eterna. Todo esto Jesús lo tuvo que realizar en la brevedad de los 34 años o 33 años de vida en la tierra y en esas 24 horas de su pasión. Y como él le explica a Luisa cuando lean ustedes la tercera hora de agonía del Getsemaní, que dice a Luisa, hija mía, en esas tres horas de mi agonía en el Getsemaní, encerré mi alma, toda la historia humana, todas las muertes, las agonías, los dolores, las penas, los pecados de todas las criaturas. lo ocurrido en el huerto de Gexemaní y en el último día de mi vida es inconcebible a las mentes de las criaturas y lo viví yo por amor a cada una de ellas como si fuera la única que existiera amo tanto a un alma como amo a todas las demás juntas así que esa pasión que vivió Jesús es suya la vivió por ti, no solo lo que pasó por fuera, que es una sombra de lo que le pasó por dentro, y eso que pasó por dentro y por fuera, todo lo vivió por ti como si fueras la única persona por la que había que dar la vida, y sufrir todo eso para poderte dar la vida eterna. Así es de grande el amor que Él te tiene. Y por eso es justo y necesario que nos detengamos a meditar lo que sufrió nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro Esposo, nuestro Rey, nuestro Todo, porque le pertenecemos por infinitas razones a Él. Y Él quiere de ti, ya que te amó tanto, algo de correspondencia a su amor. Y ese algo tiene que ser, pues, detenerte siquiera, a meditar un poco cuánto le costó tu alma al Señor, cuánto tuvo que pagar por tus pecados, cuánto tuvo que pagar para devolverte la vida de la gracia, cuánto tuvo que pagar para abrirte las puertas del cielo. Es justo y necesario que te detengas a meditar en Él, a contemplar sus dolores, y ofrecerle, si puedes, siquiera un poco de consuelo. Y antes de entrar en esas horas, para que te unas a Él y junto con Él ofrezcas al Padre reparación, alabanza, adoración, que todas las criaturas le debemos, el Señor le hace escribir a Luisa unos cuantos capítulos acerca del valor que tiene en meditar su pasión. Y en eso nos vamos a detener en esta plática de hoy un poco. En la página 43 de este libro, de las horas de la pasión, hay un capítulo que escribe Luisa el 9 de noviembre de 1906. Es de los primeros diez capítulos. volúmenes de sus escritos y escribe lo siguiente todavía Luisa no escribía las horas de la pasión es 1906 todavía no conoce a San Aníbal y Francha a quien canonizó el Papa Juan Pablo II en el 2004 o 2005 así que todavía ella no ha escrito este libro pero desde hace años medita desde que era niña continuamente la pasión Luisa ya tiene 20 años de estar en cama permanentemente porque participa de la pasión de Cristo no por enferma no porque tuvo un accidente sino porque es un alma víctima crucificada voluntariamente con Cristo su esposo por identificarse con él y por la misión para la que fue elegida Así que en este contexto de Luisa, crucificada con Cristo, en cama desde hace veinte años, desde niña meditando la pasión del Señor, aún no escritas estas horas de la pasión, pero ya de hace seis años poniendo por escrito todo lo que Jesús le hace conocer, le explica lo que ella experimenta en su relación con Él, Escribe en el 1906, el 9 de noviembre, lo siguiente. Encontrándome en mi habitual estado, ya dije algo de ese habitual estado de Luisa, estaba pensando en la pasión de nuestro Señor, y mientras hacía esto, Él vino y me dijo, así que Luisa está meditando en la pasión. Ella es una buena hija de María, nuestra madre, ¿Qué era lo que hacía María, nuestra Madre, en su vida? Guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. Así es como la define la Sagrada Escritura a María, como aquella que conserva y medita en su corazón todas las cosas. En un alma interior, nuestra Madre. No vivía para afuera, o solo para afuera. Se ocupaba de las cosas de fuera, con gran amor. Pero su corazón estaba siempre trabajando, meditando la Escritura, y una vez que el Verbo se hizo carne en ella, asociada con su Hijo, guardaba y meditaba todas estas cosas en su corazón. Luisa es una buena alumna y hace lo mismo. Y ojalá que lo seamos también nosotros. Miren a dónde fue nuestra madre por hacer eso. Es la reina del universo. Y el que quiera ser el primero en el reino de los cielos, haga lo mismo. El Señor, cuando los discípulos aspiraban a los primeros puestos, no les dijo que no aspiraran a los primeros puestos, les indicó el camino para llegar allá. El que quiera ser el primero, hágase el último. ¿Quieres ser grande en el reino de los cielos? Hazte el más pequeño de todos, el servidor de todos. ¿Quieres llegar a las grandes alturas de la contemplación y de la participación en la vida divina? Sumérgete y medita las maravillas de Dios en tu corazón. Y una fuente de vida eterna irá creciendo en tu alma, en tu espíritu. Así que se puede aspirar a esos altos puestos en el cielo, pero haz lo que es necesario hacer para conseguirlos. Y está a tu alcance, y a Dios le complace que aspires a ser la más grande en el cielo, la que más lo ame, y que combatas por tener el primer lugar. Luisa, pues, meditaba en su corazón la pasión desde niño, y meditándolo, Meditando en esto, Jesús le dijo, Hija mía, me es tan grato quien siempre va rumiando mi pasión, siente pena y me compadece, que me siento como retribuido por todo lo que sufrí en el curso de mi pasión. El alma, rumiándola siempre, prepara un alimento continuo, Y en este alimento hay muchos condimentos y sabores diversos, que producen diversos efectos. Entonces, si durante mi pasión usaron cuerdas y cadenas para atarme, el alma me desata y me da libertad. Si aquellos me despreciaron, me escupieron y deshonraron, ella me aprecia, me limpia de esos salivazos y me honra. Si aquellos me desnudaron y me flagelaron, ella me cura y me viste. Si aquellos me coronaron de espinas, me trataron como rey de burla, me amargaron la boca con hiel y me crucificaron. El alma, rumiando todas mis penas, me corona de gloria y me honra como su rey. Me llena la boca de dulzura y me da el alimento más exquisito. como es el recuerdo de mis mismas obras, me desclava de la cruz y me hace resucitar en su corazón. Y yo le doy como recompensa, por cada vez que hace todo esto, una nueva vida de gracia. De manera que ella es mi alimento y yo me hago su alimento continuo. De manera que la cosa que más me complace es que el alma rumie siempre en pasión. Aquí el Señor usa una palabra, la de rumiar, que es propia de las vacas, o de los animales que son de esas especies, ¿no? que tienen este sistema digestivo tan complejo, con tantos estómagos, y que para poder sacar toda la sustancia a la hierba que se come, tienen necesidad, a veces por las circunstancias que les obligan a comerse muy rápido las cosas, pero para que pueda ese, esa hierba que han comido no trastornarles el estómago, hacerles daño, Tienen que masticarla muy bien, así que la guardan un tiempecito en un, el primero de sus estómagos y luego la traen de nuevo a la boca para seguirla masticando. Esto lo hacen muchos animales. De este modo hacen que esta, esta materia que estos comen, que no es muy fácil de digerir, sea digerible y que toda la sustancia que tienen, esos alimentos pueda ser asimilada y alimentar el cuerpo de estos animales que la mayoría de ellos son bastante pesados así que el Señor se sirve de este ejemplo para indicarnos este trabajo continuo que Él quiere que hagamos con las cosas que se refieren a Él Él quiere que no solo oigamos las cosas porque a nosotros nos entran por un oído y nos salen por otro y ahora vienen aquí a la plática y dentro de 15 minutos les preguntan de qué se trató la cosa ¡ay! el Padre habla muy bonito ¡qué bárbaro! estaba yo como en éxtasis pero ¿y qué dijo? ¡no hombre! habla precioso No puedes decir una palabra de lo que aquí se dijo así que entró pasó por el primero, segundo, tercero, cuarto estómago y salió. No quedó nada, solo que estaba muy bonita la cosa. No, no, así no puede ser. La Palabra de Dios hay que rumiarla, hay que meditarla continuamente en nuestro corazón, para que toda la sustancia y riqueza que tiene, que es infinita, podamos irle sacando poco a poco algo, pero si solamente oímos y no meditamos lo que oímos, entonces es parecido a la otra parábola que usa Jesús cuando habla de la semilla que el sembrador sembró, y una porque cayó en concreto, la otra porque cayó entre piedras, la otra porque cayó entre espinas, Se la llevaron los pájaros, la otra apenas creció y se secó, la otra no pudo crecer porque las espinas la sofocaron. solo aquellos que, que eran tierra buena, en la que pudo echar raíces esa semilla, solo esa creció y dio una el treinta, otras el sesenta y otras el ciento. Así nosotros, Si tú no detienes esta palabra y no la rumias, la vuelves a traer a tu mente, a tu consideración. Vuelves a leer lo que se te ha dicho, vuelves a oírlo. Hoy tenemos medios maravillosos para poder hacer eso. Aquí yo voy grabando, por eso tengo la computadora delante, voy grabando todo esto que se está diciendo para que después el que quiera ya se pondrán de acuerdo con, con con Patricia y con quienes han organizado esto, para que quien quiera pueda volver a oír eso. Y, y tenemos también el otro tesoro, que es el poder disponer ahora de material escrito, que uno puede leer y volver a leer, y volver a leer, y volver a leer. Oyeron cuando me decían algo acerca de mi historia, tengo 30 años de haber conocido estos escritos. y todavía me parecen nuevos cuando vuelvo a leer cada capítulo y cada vez que los leo ni más cuando tengo que compartirlo como hago con ustedes el Señor mientras yo voy hablándoles a, a veces yo soy espectador de lo que yo mismo estoy diciendo porque es una combinación de cosas que Él me pone en la mente que yo nunca antes había pensado es el mismo tema y sin embargo el Señor me hace en el momento en que se los estoy compartiendo, verlo de un modo nuevo, que antes yo no había visto. Y así pasa cuando uno los lee, estos escritos, y lee, por supuesto, la Palabra de Dios. ¿no? Solo tú, le dicen un día a Jesús, cuando Jesús les dice, también ustedes me van a abandonar. Y Pedro responde, ¿y a dónde vamos a ir, Maestro? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras del Señor, su profundidad es infinita. Aunque sean las mismas palabras, como pasa con la cuaresma de cada año, nunca vas a acabarte toda la riqueza que hay en el misterio que estamos celebrando. Porque el misterio no tiene principio ni fin, es Dios mismo. Por más que ahondes, siempre te quedará más por descubrir. Estas palabras que el Señor nos da, hablándonos de su pasión, contienen tanta riqueza que aunque las leas todos los días de tu vida, siempre encontrarás algo nuevo. Es una fuente que emana siempre una agua viva nueva. Dios es un acto eterno, un acto que contiene todo, que está siempre en acto. Así que estos tesoros, como es el misterio, los misterios de la vida del de, de Hijo de Dios hecho hombre, contienen belleza, riquezas infinitas. Ni tú, ni todos los hombres y mujeres juntos de la historia humana, todos los días yendo a esta fuente, podríamos acabarnos el agua de esta fuente. Es tanta la abundancia de estas aguas, de esta agua viva que es Cristo, su corazón traspasado. su misterio, su amor por los hombres, que nunca terminarás de sumergirte y de conocer y descubrir nuevas dimensiones en él. Por eso el Señor quiere que como su Madre Santísima, tú guardes y conserves, meditando todas estas cosas en tu corazón. Y por eso nos dice, «Me es tan grato quien siempre va rumiando mi pasión». Siente pena y me compadece. Que me siento como retribuido por todo lo que sufrí en el curso de mi pasión. ¿Y qué dará de recompensa al que haga esto? Y nos va explicando después cómo con el meditar su pasión, según lo que vayas meditando, si estás meditando la flagelación suya, tremenda. Mientras tú meditas esto, lo que dio lugar a la flagelación no solo del cuerpo, sino del alma del Señor, que es inmensamente más dramática y dolorosa, imposible de poner en una, en una película. Tú meditando en esa flagelación de Él, y meditando amorosamente en ella, tú le das consuelo, tú le devuelves el honor que con nuestros pecados que lo flagelaron, le dimos y lo deshonramos. Tú que con tu meditación, al meditarlo coronado de espinas, lo acompañas, haces tuyos sus pensamientos, sus reparaciones, arrancas de su, de su cabeza las espinas y lo coronas de gloria, y lo haces resucitar en tu corazón. Pasan cosas grandísimas en el orden del Espíritu cuando hacemos esto, y por eso Jesús quiere que hagamos esta práctica de rumiar, es decir, de traer a tu mente continuamente los acontecimientos de su pasión, hacerlos tuyos, unirte con Él, ofrecerlos con Él al Padre, en favor de todos, llevar este tesoro a todos tus hermanos pasados, presentes y futuros, y volver después a, para dar a nombre de todos a Jesús un beso, un gracias, un te bendigo por todo y por todos, por todo lo que hiciste y sufriste por nosotros. ¡Qué grandes tesoros irías haciendo en tu alma, que te acompañarán eternamente si haces y pones en práctica esto. Y esto no hace falta ni ser rico, ni tener títulos de universidad, ni nada. está al alcance de todos, de pobres y ricos, de sabios y de ignorantes, de, de guapos y feos, de gordos y flacos, de todo mundo. Todo mundo tiene a su alcance esta fuente, estos tesoros, pero hace falta querer. Hace falta que tu voluntad se acerque al Señor. que te acerques con tu voluntad, con tu inteligencia, con tu corazón, con tu fe, te acerques a Él, te acerques a sus misterios. Por eso tu madre la Iglesia te manda venir todos los domingos a celebrar los sagrados misterios, que son estos mismos, la pasión, muerte y resurrección del Señor, que se actualizan bajo la liturgia que la Iglesia celebra. Lo que tú ves con tus ojos, es locura, un altar, un poco de pan, un poco de vino, un ambón, unas palabras que se proclaman, detrás de eso está el misterio del Dios hecho hombre, que te amó infinitamente y se entregó por ti. Y cada que tú vienes a la misa, te sumerges y a, si participas activa, atenta, amorosamente, te sumerges en esos misterios. y queda sembrada en tu alma una semilla que te acompañará eternamente, y será motivo de felicidad para ti el resto de la eternidad, por toda la eternidad. Si supiéramos lo que hay con venir a misa solamente, se pelearía la gente para entrar a las iglesias. Cuánta tristeza nos dará cuando termine nuestra vida en la tierra, y veamos entonces... Ya sin los velos que hoy nos esconden el misterio, la realidad que había delante de nuestras casas, y la teníamos abandonada. Teníamos al rey del universo prisionero por amor mío en los sagrarios, esperándote en los altares para que lo llevaras a tu corazón, y lo dejaste plantado, y no venías a verlo. y tenías su palabra en tu casa junto con todos los demás libros ahí guardada, y eran palabras que eran vida eterna, y tú te dedicaste a ver telenovelas y a leer revistas que solo enredaron tu alma y la llenaron de basura. ¿Cuántos años o siglos pasaremos en el purgatorio por eso? Y el Señor nos está ofreciendo un tesoro de vida eterna. Pero hay que creer, hay que querer, hay que amarlo para acercarnos a Él. El 10 de abril de 1913, ya Luisa escribió este libro. Esta mañana vino mi siempre amable Jesús y estrechándome a su corazón me dijo... Hija mía, quien piensa siempre en mi pasión Forma en su corazón una fuente Y por cuanto más piensa, tanto más se agranda esta fuente Y como las aguas que brotan son comunes a todos Esta fuente de mi pasión que se forma en el corazón Sirve para bien del alma, para gloria mía y para bien de las criaturas y yo dime bien mío qué cosa darás en recompensa a quienes hagan las horas de la pasión como tú me las has enseñado y él hija mía estas horas no las tendré en cuenta como cosas vuestras sino como cosas hechas por mí les daré mis mismos méritos como si yo estuviera sufriendo en acto mi pasión y así haré que consigáis los mismos efectos según las disposiciones de las almas y esto en la tierra mayor premio no podría daros luego en el cielo a estas almas Las pondré frente a mí, saeteándolas con saetas de amor y de alegría, por cuantas veces hayan hecho las horas de mi pasión, y ellas me saetearán a mí. ¡Qué dulce encanto será este para todos los bienaventurados! Ya el Señor en el otro capítulo había dicho, no se refería todavía a las horas de la pasión, es decir, a este libro, sino a la meditación en general de su pasión, que por cada vez que la meditamos, Él nos daría una vida de gracia. Y una vida de gracia es una vida que no es de este mundo, es una vida sobrenatural, una vida eterna. Aquí el Señor nos está diciendo en primer lugar que aquellos que piensan que meditan en su pasión, en sus almas se forma una fuente, la fuente de la pasión del Señor. Y entre más se piensa y medita, más grande se hace esa fuente. Y como las fuentes cuando dan agua la dan para todos, así dice Jesús. de esta fuente que en tu alma se va a ir formando de ahí brotarán aguas que no sólo le harán bien a tu alma le darán grande gloria a Dios sino que serán y harán bien a todas las criaturas y luego luisa pregunta y qué le darás a quien haga esto y el señor le dice que en primer lugar el meditar estas horas de su pasión no lo tomará como una cosa hecha por una criatura, sino como si él mismo en acto estuviera reviviendo su pasión sobre la tierra. Pero te lo apuntarán a ti, en tu cuenta, como si Jesús en ti hubiera revivido su pasión para la gloria del Padre, la salvación del mundo... y la venida del reino de Dios a la tierra, como si hubieras sido tú socia o socio de Él en esto. Además de esto, dice, le daré los méritos que mi pasión tiene y los efectos de mi pasión, siempre condicionados esos efectos a las disposiciones de las almas, porque a veces queremos... Cuando oímos cosas tan grandes como esta, decimos, bueno, ya estuvo mi marido que tanta guerra me da, me voy a poner a hacer las horas de mi pasión y, y con eso se convierte. No, no quiere decir eso. Ciertamente, si tú meditas las horas de la pasión, como se va a formar la fuente de la pasión en tu alma, con esa... Tú recibirás grandísimos beneficios espirituales, bendiciones de parte de Dios, porque esa fuente está en ti. Darás grande gloria a Dios por meditarlas, y esa fuente quedará a disposición de todas las criaturas. Pero dice Jesús, según las disposiciones de las criaturas. porque qué más perfecta oración y ofrenda de uno mismo que la que hizo Jesús de sí mismo por amor a nosotros. Y sin embargo, miren cómo estamos. ¿Y dónde está el problema? El problema no está en el amor infinito de Jesús, ni en la potencia que tiene su pasión y su sangre o sus llagas. El problema es que ese mar de amor y de gracia se detiene a la puerta de la voluntad tuya, libre. Estoy a la puerta y llamo. Al que me abra, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al que me abra. Las penas, la pasión, el amor, la palabra, la vida de Jesús, son divinas, tienen potencia infinita. pero a nosotros, sus hermanos, nos creó a su imagen y semejanza, nos creó libres. Y el Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Este Dios que tiene potencia infinita como para traer de la nada a la existencia las cosas y que tiene amor tan inmenso que es capaz de empequeñecerse hasta el infinito, hacerse criatura, morir por nosotros y ofrecernos la vida eterna, sin embargo, no entra a la fuerza en tu corazón. Es tan grande la dignidad que te ha dado, como hermano suyo, como hijo de su Padre, que te ha hecho libre, con una libertad tal que puedes detener a Dios, A la puerta y Él no pasa. Así de grande es tu libertad, tan grande que te puedes ir al infierno si quieres. Si tú te obstinas en rechazarlo, Él respetará tu decisión, no por un tiempo, sino por toda la eternidad. Así de grande es la dignidad del ser humano. Así de grande es el don de la libertad que Él nos ha hecho. Puedes cerrar las puertas al único Dios verdadero. Tú, pequeñísima criatura, puedes detener la omnipotencia de Dios, impedirle el paso. Pero así como puedes impedírselo, puedes abrirle el paso. y dejarte llenar por su infinito amor por sus riquezas por toda su bondad su misericordia sus méritos su vida entera la quiere regalar a ti pero tú tienes que abrirle la puerta y tú le muestras esto interesándote por él le muestras esto viniendo a misa le muestras esto cumpliendo sus mandamientos le muestras esto meditando su palabra, su pasión. Así que si haces esto, el Señor te ofrece darte sus méritos, darte el valor y riqueza de su pasión, los bienes que su pasión contiene, e incluso los efectos de su pasión en favor de las almas. Pero nos dice... teniendo en cuenta que ese inmenso tesoro que ustedes ponen en movimiento se va a detener a la puerta de los corazones de sus hermanos, no los violenta. Claro que entre más fuerte sea la presión que haya, pues es más fácil que esos corazones se abran. Si nadie ora por los pecadores, como veían los, los videntes de Fátima, pues caerán las almas al infierno como las hojas en el, en, el, en el otoño. Y la Virgen le decía a Lucía y a Francisco y Jacinta, mira cómo caen las hojas, así caen las almas, porque nadie ora por ellas, nadie hace penitencia por ellas. Si nosotros... hacemos que brote y se forme en nuestro corazón esta fuente de la pasión del Señor, entonces, estas aguas producirán sus efectos. Quizás no como nosotros los queremos cuando nosotros los queremos, pero producirán sus efectos, porque estas aguas son como esas aguas de las que habla el Señor con el profeta Ezequiel, me parece, de que la lluvia... O el rocío descienden del cielo a la tierra y no vuelven a mí hasta no haber cumplido, hasta no haber fecundado la tierra, solo entonces, después de haber cumplido mi voluntad, vuelven a mí. Si nosotros ponemos en movimiento este tesoro de infinito valor y potencia que es la pasión de Cristo, pues esta producirá sus efectos. Y vamos a terminar esta tarde, continuaremos después mañana, pero vamos a terminar esta tarde leyendo el otro capítulo que sigue. 6 de septiembre de 1913. Estaba pensando en las horas de la pasión escritas y cómo están sin indulgencias. Por lo tanto, quien las hace no gana nada. En cambio, hay muchas oraciones enriquecidas con muchas indulgencias. Y mientras pensaba esto, mi siempre amable Jesús, todo benignidad, me dijo: Ustedes saben lo que son las indulgencias, ¿no? Sí. Es este tesoro de gracias que la Iglesia nos ofrece si cumplimos con alguna práctica piadosa o una peregrinación a un lugar santo, este año es dedicado a San Pablo, si vamos a la Basílica de San Pablo, Extramuros, allá en Roma. y vamos a misa y nos confesamos y comulgamos y rezamos por el Papa se nos da indulgencia plenaria seguramente en esta diócesis de San Diego el obispo de aquí ha dispuesto dónde puede ganarse en este año jubilar dedicado a San Pablo la indulgencia plenaria y hay muchas oraciones y rezas el rosario aquí ante el Santísimo en comunidad que si tienes intención de ganar la indulgencia plenaria la puedes ganar y otras prácticas Piadosas a las que la Iglesia les ha dado este regalo. Si haces esa práctica piadosa, la Iglesia, de sus inmensos tesoros, que son los méritos de Cristo, su esposo, de María y de los santos, te da una parte convertida en una indulgencia plenaria. ¿Qué sirve una indulgencia plenaria? Todas las deudas que tus pecados, con las que, que con tus pecados has contraído ante Dios, son perdonadas, las deudas no los pecados los pecados se perdonan en el confesionario pero las deudas de tus pecados puedes pagarlas con penitencia con limosnas, con oraciones o con indulgencia así que si ganas una indulgencia plenaria, todo lo que te quedaba de deudas que con tus penitencias no has acabado de pagar, con eso quedan saldadas la deuda, de modo que si te mueres Con la indulgencia plenaria te vas con todos y zapatos al cielo. Porque no hay deuda ninguna. No solo es. Las indulgencias que quede bien claro, porque hay gente que esto lo tiene medio enredado en la cabeza. Las indulgencias no perdonan pecados. Los pecados los perdona la absolución. que se te da cuando te arrepientes, confiesas tus pecados y tienes propósito firme de no volver a ofender al Señor. Esto es con lo que se te perdona el pecado. Pero el pecado ese que has confesado y te han perdonado, con él has incurrido en una deuda ante Dios y ante la iglesia y ante la historia humana, que hay que pagarla. Y esa se paga con caridad, con el prójimo, con oraciones, con ayunos, con penitencias, o con indulgencias. La iglesia pues te ofrece la posibilidad de ganar indulgencias. ¿Qué está diciendo aquí Luisa? Señor, hay tantas oraciones en tu iglesia a las que la iglesia las ha adornado o embellecido con este regalo de poder ganar una indulgencia. Y estas horas que me has hecho escribir, no tienen indulgencia. ¿Qué gana entonces el alma con hacerlas? Esta es la, la cuestión que Luisa le pone al Señor. Y miren lo que Jesús responde. Hija mía, con las oraciones indulgenciadas, se gana alguna cosa. En cambio, las horas de la pasión son mis mismas oraciones. mis mismas reparaciones, y son todo amor. Han salido del fondo de mi corazón. ¿Has acaso olvidado cuántas veces me he unido contigo para que hiciésemos las hiciésemos juntos, y cómo he cambiado los flagelos en gracias para toda la tierra? Por lo tanto, es tal y tanta mi complacencia que en lugar de la indulgencia le doy al alma un puñado de amor, que contiene un precio incalculable de infinito valor. Además, cuando las cosas son hechas por puro amor, mi amor encuentra ahí su desahogo. Y no es poco que la criatura dé alivio y desahogo al amor del Creador. Así que el Señor acá nos dice que además de una vida de gracia, que además de una fuente que se forma en nuestras almas para bien de todos, haciendo las horas de la pasión, el Señor nos da un puñado de su amor eterno. de valor infinito y de precio incalculable. Y nos da la ocasión a nosotros, pequeñísimas criaturas, de dar desahogo al amor eterno de Dios, de dar consuelo al Creador. Estas son algunas, vamos a seguir después, mañana, con otras de las, Explicaciones que Jesús nos da acerca de la importancia, del valor, de la potencia, de los efectos que encierra el meditar su pasión. Todo lo que la humanidad necesita, la humanidad de hoy, la de ayer y la de mañana, todo lo que la humanidad necesita, todo está en la pasión del Señor contenido. Para que se renueve la faz de la tierra, lo que hace falta es que los hombres nos sumerjamos en la pasión de Cristo. Ahí está la renovación del mundo. Pero hace falta quererlo y hacerlo. Y por eso, pues, es necesario ponerse a leer y meditar estas cosas. Así que la invitación es a que Hagan las horas de la pasión, para eso pues por supuesto hay que tener esto que el Señor hizo escribir a Luisa, hay que procurarse este libro, aquí hay algunos de ellos, y si no, consíganselos donde puedan, si no nos los piden y vemos cómo hacemos para mandárselos, lo importante es que tengan esto, y lo mediten, y aquí vamos a seguir estos días hablando de este tema y de la Divina Voluntad, por supuesto, para que nos quede un panorama claro de la infinita grandeza que encierra el meditar la pasión del Señor y para que de aquí en adelante a ejemplo de Luisa, nuestra hermana la pequeña hija de la Divina Voluntad también nosotros hagamos de la meditación de la pasión un hábito diario y nos comprometamos que es un honor más que un compromiso, un honor que el Señor nos hace, hacer partícipes y compañeros de Él en el misterio de su pasión, para poner en movimiento. Estamos viviendo, hermanos y hermanas, en un mundo que va al abismo. Si no hacemos algo grande, en vez de estar hablando y criticando a los gobernantes o a la gente, y con eso no arreglamos nada, Pongámonos a hacer algo que de verdad ponga la semilla que cambie el corazón de los hombres. El problema no está en las economías, el problema no está en los sistemas políticos, el problema no está afuera, el problema está en el corazón de los hombres. Mientras el corazón nuestro no cambie, y esto no lo puede cambiar nadie, sino solo Jesús, solo su sangre, solo su pasión. Mientras eso no cambie, este mundo seguirá de mal en peor. Entonces usemos las armas del Espíritu para cambiar las cosas. Pongámonos a hacer, pongamos en movimiento este ejército poderosísimo que es la pasión de Cristo. Para tocar con la fuerza de la pasión del Señor a todos los hombres y mujeres que están viviendo en el mundo de hoy. No hay otra manera de tocarlos más que con, el, con Cristo. Es el único que tiene acceso y la divina voluntad a ellos. Así que asociémonos con el Señor para hacer esta obra. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bueno, pues nos vemos mañana. A ver, nos van a dar unos avisos.